y hay menos venta de entradas tal vez en forma en diversidad aumentó la cantidad de abonos las no son eso ya creo que quedó absolutamente demostrado que las lesiones no son por la cantidad de juegos hay que asumir que muchos equipos se han hecho una temporada distinta a lo que se tenía que esperar que era esto que, que, que, que, que jugar en giras y, y trabajar de otra manera diferente a jugar bien en el domingo ¿no? de la liga de desarrollo es No es solamente competir, que por supuesto es el primer objetivo, sino también generar hábitos distintos de alimentación, de entrenamiento, de cuidado físico, de comportamiento, de respeto a valores, y eso es, eh, va a ser una, una distinción en, lo, en la gestión que va a llevar adelante Maxi. Estamos también con uno de los mejores jugadores que tiene la temporada, que ya tiene contrato para... La que viene con Gimnasia de Comodoro, el equipo de Gonzalo García, Federico Aguerre, Grandes Pebe y alero. en tres declaraciones, en tres frases, esto nos decía Fede. Siempre está por, por encima de los nombres, que, que somos un equipo que, que busca hacer lo, lo que dijiste recién, de buscar el, el tax extra, de, de buscar el, el jugador mejor parado y no, no dependemos de un jugador, eso está bueno. Mucha confianza y, y el apoyo que, que me da Gonzalo y, y todos mis compañeros y... Y creo que, bueno, me siento mucho más constante que, digamos, que las temporadas pasadas. O sea, que los viajes no, no se hacen tan largos porque viajamos todo en avión, la exigencia está bien, la verdad que, que mucho mejor de lo que pensaba. O sea, Ojalá que, que podamos llegar, no sé, a, un, a una final o algo importante. Creo que el equipo le puede pelear a cualquiera. No, no nos sobra nada, pero creo que lo podemos ganar a cualquiera. Nos vamos al norte, hablamos de, de Federal, porque aquí se habla de todos los torneos Ha habido y por haber... ...y más donde hay argentinos... ...y más en la tercera categoría profesional... ...del básquetbol argentino... ...Ricardo de Chico... ...exjugador, campeón de la William Jones... ...con obras sanitarias en 1983... ...era un purrete, era un juvenil... ...pantalón blanco, alpargata... ...venía del norte... ...con una banda de delincuentes impresionante... ...comandada por el Tola Cadillac... ...jugó aquel torneo... ...pero ahora es técnico de básquet, de básquet Salta... ...de Salta Básquet... ...que es un gran proyecto y que está bien... En etapa de playoff. Y esto nos decía Ricardo de Checo. De confirmar todo lo hecho en la primera fase del torneo. Así que también son otros momentos, otras emociones, otras situaciones en los playoffs. dio, la gente nos está acompañando en gran cantidad y, y bueno, nos pudimos establecer en la agenda deportiva de, en una ciudad que es muy futbolera, el norte muy futbolero. Eric hizo una gran temporada, eh, tiene grandes virtudes ofensiva. Eh, él está ahora muy bien físicamente, está, se encuentra cómodo me parece en la ciudad y en el equipo. Eh, hay que traer eh, todo el sacrificio que hicimos durante toda la temporada, y el sacrificio que hace uno de dejar la familia... Porque... Venimos de corriente de ver la gran victoria de San Martín frente a Peñarol. Hablamos con un correntino, volvemos a corriente Es lo de Correntino, pero juega en regata. Por eso lo digo, gran jugador. Paolo Alfredo Quinteros, y esto nos decía. Durante toda la temporada hemos tenido muchos traspiés, Siempre o se lesionaba uno u otro. Y la verdad que nunca podíamos tener el, el equipo completo. Mi objetivo era tratar de, de llegar lo más como regata, volver a, a tratar de llegar a una final, porque la verdad me quedé con, con la espina en el ojo de, de la temporada pasada no poderla poderla ganar. Por hoy es el, el, el más ganador de la liga, que también no no no es poca cosa lo que lo que ha logrado, lo que ha logrado, logrado Leo, ¿no? Y bueno, a través de, de sus logros podemos, podemos de, de determinar qué clase de jugador es. Con Sergio Todos, todos ya, nos conocemos mucho hemos jugado, hemos, hemos jugado muchos años juntos Hemos ganado muchas cosas eh, Pero bueno, eso no significa de que, de que eso ya Con eso ya voy a tener la oportunidad ¿no? Siempre dije Y lo he hecho saber De que siempre estaba disponible De Paolo Quinteros Al más ganador de la Liga Nacional El hombre que sigue rompiendo récords Que anoche tuvo un gran juego Independientemente de la derrota Hablamos de Leo Gutiérrez, que metió ni más ni menos que cinco triples en el partido de ayer. Semana de récords para el que tiene más de mil partidos, para el que tiene más de 2.000 puntos. Para que ya ha ganado 10 títulos de Liga Nacional. Leonardo Martín Gutiérrez, el de Marco Juárez, charló con Matías Traversa. Agradecido primero a la sesión del de club por el reconocimiento. Agradecido a la gente de Redata porque... Me vieron, me, me trataron muy bien El pues, equipo no está bien No estamos pasando un buen momento Lamentablemente eh, Entonces no se puede disfrutar de toda la forma De la forma que, que uno quiere ¿no? eh, Así que nada, intentando trabajar De la mejor manera posible Para, para, para revertir esta situación y, y llegar de la mejor manera A los proyectos es siempre seguir involucrado en el básquet, eh, no sé de qué forma, eh, realmente no sé de qué forma, me encantaría ser entrenador, pero es difícil, es difícil, no es fácil, no es fácil, es fácil estar de, de la línea para afuera y tener que dar indicaciones y, y tener que entrar a la cabeza de, de los jugadores. Y el comandante Traversa me dijo... ...la rompió Lisandro racio ...entonces le digo... ...bueno vamos a ponerlo... ...noelia Orman dijo... ...hola Lisandro... ...te estamos llamando... ...queremos jugar... ...como Susana vio... ...y el licha Racio habló con nosotros... ...y en tres declaraciones... ...nos dijo todo esto... ...me parece que, que... ...hemos hecho un cambio en el chip... ...cambiamos un poco la mentalidad... ...creo que no éramos ese equipo... ...que tuvo esta mala racha... ...de 10 partidos perdidos... ...que no, no podíamos salir de ahí hicimos un cambio eh, bastante importante en el tema de la defensa me parece, nos hicimos muy fuerte en defensa y eso por ahí nos permite correr la cancha y ya tener eh, una cierta cantidad de puntos anotados de ataque rápido te da como una como un alivio a la hora de tener que jugar el ataque estacionado muchas que son, son muy difíciles que Eh, por ejemplo en el caso argentino de Junín eh, preferiría editarla por ejemplo en un primer cruce. En Peñarol no hemos tenido muy buenas, muy buenas experiencias, eh, en estos dos años no le, no le hemos podido ganar nunca, así que eh, más allá de que por ahí no están, no están en un gran momento ahora, sigue siendo el equipo campeón, así que también sería un equipo por ahí a no cruzarse en la primera, en la primera fase. La semana en frases está terminando con la palabra de Alberto García. ¿Qué pasa con México, Alberto? ¿Se juega o no se juega? Parece que hay problemas con la arena. No se sabe si es fina, si es blanca o si es más oscura o más pesada. Ah, no, la arena era gimnasio, claro. Los estadios, porque él está en Puerto Rico y no, no se dio cuenta. Y con Brasil. Y Brasil va a jugar, pero hasta que Don Ramón no pague la renta, me parece que no va a jugar. Bueno. Todas estas cuestiones nos contaba ayer Alberto García. Acá las dijo, ¿eh? después que las hayan tomado otro y que se las hayan hecho propias, ese es otro tema. Dale. Monterrey no va a hacer de... eso no tengo ninguna Lamentablemente tuvimos dificultades con la arena. La arena digamos, no tiene algunos tipo de problemas de compromisos comerciales que no, que no ha podido resolver y, y como consecuencia de ello no se puede jugar en esa ciudad. El evento va a ser en México, de eso también te puedo garantizar, no, no, no, no hay por qué cambiar de... o sea, vamos a cambiar de ciudad dentro del mismo país. Entonces, hoy es el Distrito Federal. Estamos evaluando un, un centro de convenciones que parece que daría eh, todo perfectamente, digamos, como para armar eh, toda la estructura para, para hacer un, un estadio como mínimo de 7, 8 mil personas y que es lo que nosotros exigimos. Confederación sigue siendo este, difícil por, por, por la deuda económica, No sé, el, el interventor no ha podido resolver todos los problemas, está trabajando en eso, ya se han bajado varias de las deudas y este, nosotros consideramos que, que tiene que venir a corto plazo una normalización del, del estamento como tal. La semana en frases, las notas que tuvimos, los que han pasado, los protagonistas, todo el mundo pasa por aquí, el que tiene ganas de charlar con nosotros, el que tiene ganas de debatir, para eso estamos, desde hace cinco años ya transitando Nuestra sexta temporada con Paula, con Noelia, con el comandante Traversa en esto que es la cadena de la desesperanza, o sea, para algunos, claro, está, del básquetbol argentino. Estamos hasta la una en este primero de mayo, trabajando para hablar un poco de básquetbol, porque esta noche hay un gran partido en el estadio de Obras Sanitarias. Van a jugar por el número uno de la zona sur, Obras Sanitarias y Gimnasia de Comodoro. ¡Pausa! y quédate, no te vayas, eh. estamos hasta las 13 hablando de básquetbol, que es nuestra pasión sin dobleces, sin reveses sin intereses, solamente por el trabajo y por la pasión pausa Liga TNA Torneo Federal, Euroliga NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino todo el básquet está en uno contra uno